Mucho tiempo pensando en cómo decirte Que dudo de las cosas, actos que hay alrededor Transformado por el hecho de vivir en el ahora Dividido en mil opciones, múltiples la posición En el flujo hacia el abismo no hay originalidad Te conviertes en ti mismo, múltiple y forma lugar Todo pasa, es el acto de existir, cambia y fluye la vida es el venir todo pasa, es el acto de existir, cambia y fluye, la vida es el venir Nos sentimos sueños de todo lo que sabemos, creemos nos prefiere, Dios nuestro señor, cuantas cosas locas hacemos por ambiciosos, te bajas los calzones usas boca que sé yo, todo pasa, es el acto de existir, cambia y fluye, la vida es el de venir, todo pasa, es el acto de existir, cambia y fluye, la vida es el de vener. Gracias, esto se llamó Místico de Banqueta. Buenas tardes, buenas y calurosas tardes, qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos aquí reunidos, nos da gusto poder abrir este evento, poder abrir al resto de las bandas y pues vámonos con esta otra canción de sopilote que se llama… que se llama 2012 políticamente llano, parece que fue hace mucho, pero no. arrepentido de nuestra elección mira qué gobierno mira qué nación estamos arrepentidos de nuestra elección no estamos conformes no queremos votar estamos arrepentidos de nuestra elección no estamos conformes no queremos votarnos ya no saldrá a votar ya no saldrá a votar ya no saldrá a votar ya no saldrá vota no, saldrá a votar. no.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 Gracias, no se llamó, ya no voy a votar, se llamó Políticamente Llano, 2012 Políticamente Llano. Muchas gracias. Esta que sigue es muy triste y se llama, y yo que me creí. Y se llama, ya se me olvidó, yo se llama Yo que me creí. Resulta que todo es así, ya nadie quiere confiar en ti Pues creíste que fácil eso sería, que lo mismo continuaría Causa cuchillo sin fin Ahora solo a un lado de ti Tus palabras refugio de sal y no mar El humo luce es tu habitación El humo luce es tu habitación El humo luce es tu habitación Resulta que todo es así, y nadie quiere confiar en ti. Pues creíste que fácil eso sería, el humo luces tu habitación. El humo luces tu habitación. El humo luces tu habitación. gracias, y yo que me creí, canción tristísima, nosotros somos Opilote y no, no no no es que nos falte el guitarrista, ni el del acordeón, ni nada, nosotros somos Opilote, en la batería está Cris, por favor un aplauso al buen Cris, gracias, y yo soy Wich, a sus órdenes, mi mamá no, nada más yo. Buenas tardes, somos Opilote y estamos iniciando este festival aquí en en el Deportivo Azcapotzalco, esperemos al ratito haya más gente, al rato también va a haber más bandas y nosotros iniciamos. Creo que esta se llama Ahora tú me sobras y yo te falto a ti y también es muy tristísimo Callados, visten filtro gris velada Sombras azules, rondan cascabel dorado Sueños helados, raspado corazón cenizo Raspado corazón cenizo Raspado corazón Mi rabia, grito contra ti jadeando nota, mi calma, me estoy frente de ti tirado. Estoy frente de ti tí... Ya saquen las caguamas, hace mucho calor acá arriba, la que sigue se llama ahora viejo gris y arrepentido y lo siento si alguien le queda el saco, okay. <risa> como el inge, no el de sonido, ¿eh? no, otro inge… <risa> flotan en mi té, leyeron un discurso y se fueron, cambia tu interés cuando un señor le roban la cartera por dinero, entre sombras y edificios caminé, dicen que si sueño estoy enfermo, vaya que desgracia no entendí, prefiero ver luces en el cielo Siento que mi lucha nunca tuvo fuerza, terminó. Solo vuelgas marchas, nunca compromiso final. Descansados los pies No hay empleo, quisiera tenerlo Triste es mi historia, sí señor Nunca fui empleado de gobierno Siento que mi lucha Nunca tuvo fuerza, terminó Solo huelga, marcha Nunca compromisos, firme, acción Siento que mi lucha Nunca tuvo fuerza, terminó marchas nunca compromiso firme acción esto que mi lucha nunca tuvo fuerza gracias Pásense a la sombrita los que andan por ahí alrededor, escuchen un ratito al Zopilote y a las demás bandas, esto es un festival y debemos de estar aquí. Tu mundo no es verdad. No hay salvación Dime que no tienes miedo Confianza, salvación Todo lo que persigues Puede que sea bueno Todo lo que ambicionas Puede que sea sincero Pero nunca pienses que tu mundo Solo eso es verdad Pero nunca pienses que tu mundo Solo y pero nunca pienses que tu mundo solo es verdad pero nunca pienses que tu mundo solo soy verdad tu mundo no es verdad tu mundo no es verdad tu mundo no es verdad tu mundo no es verdad, no es verdad. gracias Ya casi nos vamos, ha sido un placer estar con ustedes. Nosotros somos O Pilote y esta canción se llama Fusión. No furcio, Fusión. Tras la nopalera se esconde el sol buscando cambio. ¡Fusión, fusión! Gracias. Con esta nos vamos y se llama Zopilote, como nosotros nos llamamos Zopilote. Un placer estar aquí con ustedes, en la batería estuvo Cristian, yo soy Gucho, un abrazo, nos estamos viendo. Fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos pronto. Bye.